Gaixo entzuleok hemen gaituzue beste hilabete bat gehiagozuekin dezhabetun lan nabesa irratzaio honetan, maiatzak batek gine eki irola irratian egiten duen irratzaio honetan, eta bueno gure kuinak hilabeteko azken aste azkenean emititzen dugula esaten duen harren, ba. eta beti-beti horrela, gaurko du horren erakusgarri da, izan ere laugarren azte azkenean humititzen baitugu, normalean hilabeteko azken aztele, azte azkena, baina ba, hilabete honetan, ba, esan ez da horrela suertatu. Eta, bueno, ba, badakizue guke irratzaio honetan aitzakia moduan geure efemeridetako bat erabiltzen dugula, eta gaurkoan, ba, orain dikentzun ez duzuen efemeridet bati helduko diogu, izan ere datorren astean, datorren asteko efemeridea baita Kanaria ruarten konkistaren ingurukoa eta bueno, gaurko programan izpide izango dugu hori, baina aitzaki moduan erabili nahi izan dugu, ba, estatu espainolaren muga administrazioan barruan, ba, dauden nazio zapalduen inguruan hitz egiteko, euren realitatea, euren, ba, garapen historikoa edo bizi izan duten ibilbide historikoa mintzagai izango dugu. Eta, bueno, ba, gizue normalean ere gure, bueno, gure programan beti usten diogulat hartetxo bat Euskal Herriko egoeraz egiteko Eta, baina, bueno, ba, gaurrukoan esku artean gauzazko ditugu eta ba, ez da horrela izango gainera, bueno, ba, ez esaktamente... E Ba, Estatu espainolak izan duen jarrera zo, estrategia zo, Euskal Herria ba, zapalzerako orduan, hori ba, egia da ez dugula inoiz ondinoiz dioiz e, minttzagai izan programa honetan. Baina bueno, inguruko beste gai batzuk ez nola baiit landu ditugu eta pixka bat horren ba, erakusgarri edo horren gai honen inguruan ez, Estatu espainolak izan dituen ba, konkista ba estrategiao hoien inguruan edo gutxienez ideiaren batzuk edo emango dizkiguten bestelako gai batzukia landu ditugu horren adibidea adibidez ba, kolonialismoaz egin genuen saioa eta ba, bertan hitze egin genuenean ba euskal herriko egualdeko elite ba eta bar eta noblezia nobelezia horrek eta eta ez zena noblezia bat, baina bueno, elite komertzialoiek izan zuten partaidetza ba, Amerikaetako konkistan, ba, ba bueno, ba hoxe, horrik usten dugun nola bait gerturatzen joan garela, naiz eta ba gaurrokoan mintzagai izango den gaia Euskal Herriko egoeran edo Euskal Herriko markoan oraindik ez dugun landu. hor daukagu pendiente izango da segurenik aurrerantzean lantzeko beste gai bat, eta gaurrkoan orduan zer dela ta ez zugula denborarik izango edo zergatik erabaki dugun ez denbora kontuengatik eta ba, Euskal Herriko ba, ikuspegi hori ez txertatzearena. arena ba bueno lehengo eta behin komentatzea gaurrkoa izango dela e, bi programetako serie baten lehengo saioa eta azkenean esandakoa bain inbeste material bildu al izan dugu ba erabaki dugula bisaiotan banatzea, hau dena. Eta gaurkoan, lehenengo saioan gurekin e, izango ditugu, bueno, lehenengo eta behin ezandakoa, aipatuko dugu geurea otik entzunali izango duzu, eba, pixka bat, kanarietako konkistaren inguruko do, informazioa, historia, e, bebai, hogei garremendera ekarrita, ere horrek senolako, ba, eragina, edo, ez, ondorio izan dituen, ba, Eh, erri, bezalako, erri bezala kanariar uartetan dagoen identitate horren ba, garapenean edo politikoki kibe bai ba, nolako erantzuna sortu duen hogei garren mendean eta, bueno, gerora beste gai gaibat, e, batzuk eta landuko ditugunak gaurko egunean izango da ba, gurekin izango dugu galizako lagun bat, telefonoak gaur sutan edukiko duguta berare, oi santakoa galizako lagun batekin hitz egingo dugu eta berak hori ba, galizako egoeraz ba, eta historiaz ba ideiaren batzuk emango dizkigu ondoren eh, kastillako lagun batekin hitz egin izango dugu be eta ondoren gurekin izango dugu eh, lioneko beste kide bat Eta bueno, ba, hau izango da gaurko lehenengo programa honetako edukiaren parterik potoloena bigarren atalerako utziko ditugu ba, lagun andaluziar batekin solasalditxo bat edukitzea eta bera ba, hori ez guri elaraztea ba, ideiak labe batzuk zikieran mulartzeko erriandaluzak bizizan duen opresio eta zapalketa guztia, eta azkenik, bigarren satiaren azkenengo partea, bat eskiniko diogu, eta pixka bat, bere ibilbidearen garap, e, zera, ikuspegi historiko bat, jasotzeko aukera izango dugu, Oiek biak, azkeneko bi haue komentatu ditudanak, bigarren saiorako gordeko ditugu, gaurkoan, zan bezala, ba, kanari aruartekin asiko gara segituan. Bueno, y tras esta presentación sí que ya pues vamos al tema al temazo que tenemos nos traemos hoy entre manos y para empezar como hemos mencionado pues vamos a hablar un poco del proceso de conquista de, de las islas canarias porque es la pues, la, la efémera y de que nos va a servir de excusa no como hemos dicho para tratar el tema de hoy y bueno antes de pues antes de empezar bueno de llegar a los movi al, movimientos eso, eh, políticos eh, más actuales sí que comentar que bueno pues que las islas canarias eh, bueno, vivieron una conquista que duró bastante bastante tiempon comenzó en 1402 y digamos que se terminó de llevar a cabo en 1496 pues ya veis que casi casi 100 años duró el proceso de conquista de las islas. Y bueno, antes de, de explicar este proceso mismo en sí, sí que comentar un poco cuáles eran, ¿no? O sea, qué intereses llevaron, ¿no? O posibilitaron o, que esta conquista fuese realizada. Y básicamente, pues bastante en relación con... Con, lo, con los intereses que promovieron o que impulsaron la conquista de américa pues básicamente tenemos que ubicarnos en el mapa político y económico que había en aquella época en europa donde había un mar mediterráneo que era que había sido el acceso histórico no a, a asia a lo que se llamaban las indias no a todo ese mercado de las especias y de otros bienes así pues exóticos pero también con mucha algunos de ellos pues como las especias en concreto de mucha utilidad ¿no? para las sociedades europeas también y pues en ese mar mediterráneo pues tenemos una lucha entre pues una potencia como la otomana, que digamos era en aquel momento mm, hegemónica en, por lo menos en la zona este ¿no? del mar mediterráneo ya el propio acceso a a, esas, a esos mercados asiáticos y por otro lado pues bueno, una pugna entre diferentes pues reinos principados, ¿no? que es lo que conformaría hoy ¿no? la península de Ita de Italia y la Cast y la corona de Aragón también. Entonces, visto ese, ese enconamiento, no esa pues ese conflicto que llevaba tiempo desarrollándose eh, coronas como la de Portugal y la de Castilla, pues intentaron ...en abrir otras rutas, ¿no?, que fueron eso, ¿no?, pues las que luego ya, bueno, en su momento también cuando hablamos del programa de la conquista de América y tal, eh, pues también vimos, ¿no?, como ese, todo ese proceso también fue lo que hizo también centrar la mirada, ¿no?, en el continente africano, etcétera, y bueno, pues este, este abrir nuevas rutas fue lo que hizo que se volviesen a poner los ojos porque ya eran conocidas las Islas Canarias, ¿no?, pero fue lo que hizo que se volviese a poner los ojos y con especial interés en este territorio, ¿no? porque bueno, luego ya sabemos que ha sido como un bueno, como muchas otras islas en el Atlántico, otras también para la corona portuguesa, han sido como los campamentos base, ¿no? por de alguna manera, o sea, el puerto, ¿no? el último puerto antes de ya adentrarse en, en el océano absolutamente, Y, eh, y bueno y lo he dicho ya eran conocidas pero esto hizo que se centrase la atención específicamente en ellas eh, como hemos dicho la conquista el proceso de conquista empezó en 1402 eh, hemos dicho también que casi 100 años en esto en esos casi 100 años de conquista de las islas hubo diferentes etapas y la primera fue la que se conoce bueno hubo dos etapas especies a grandes rasgos, ¿no? Y la primera es la conocía como las etapas de conquista señorial, que a su vez tenía como otras dos subetapas por llamarlo de alguna manera o se tipifican como diferentes, porque la primera etapa que fue desde 1402 a 1405 fue la llamada eh, conquista señorial normanda o betancuriana, eh, en la que, bueno, pues nobles no directamente relacionados con o sea, no directamente no, no castellanos en este caso, ¿no? Pues pues su propio nombre indica, pues señores normandos eh, conquistan por digamos iniciativa propia estos territorios, pero siempre habiendo llegado a un trato de en el que aceptaban el vasallaje, ¿no? a la corona castellana en este caso. En estos tres primeros años, las islas que fueron conquistadas fueron la de Lanzarote, Hierro y Fuerteventura. Y, bueno, y luego sí que se dio una etapa bastante larga de, bueno, de estabilización de esta primera fase. Y en el 1450 comenzó la conquista de la Gomera y ahí sí que es lo que se llama la segunda etapa señorial, que es la de donde ya los señores que van a conquistar la isla son señores ya nobles castellanos que ya tienen ese vasallje eh, asumido bueno es integra ¿no? sus relaciones con respecto a la corona castellana y por último por último y la etapa más larga fue la conquista real la que ya cuando una vez los reyes católicos estando en el, en el poder en la península, asumen ya esta la conquista de las últimas islas desde pues ellos mismos, ¿no? La propia corona es la que asume que tiene que realizar esa conquista, pone todos los medios y es la que básicamente, o sea, se va a arengar, ¿no? Esta, o sea, se va a apropiar a su propio título de corona estos territorios que serían pues la Gran Canaria, la Palma y Tenerife. Esta última etapa empieza en 1900 1400, perdón, 78 y termina concluye en 1496. Y bueno, solo por terminar de comentar, ¿no? Pues eh, que durante estos casi 100 años de conquista pues diferentes mm, técnicas, estrategias, métodos, ¿no? se llevan a cabo y pues desde el aprovechamiento ¿no? en algunas zonas de la escasa población aborigen no hasta no pues sea tanto no quiero decir que el aprovechar que hubiese pocos pues posibilita el que o por una parte se obligue a pactos o el exterminio sea prácticamente absoluto pero luego ya en las islas más grandes y por ejemplo en la última etapa sí que es bastante Eh, bueno, reseñable, no el que ahí sí que se juntan diferentes técnicas en base a que claro, hay una población mayor no hemos hablado, pero las islas eh, los aborígenes de las islas eh, que hoy en día conocemos como guanches aunque bueno, eso también pues se, se ve que el, realmente el término de guanche hace referencia a los eh, aborígenes eh, tinerfeños, si no me confundo y eh, pero bueno, que hoy en día ya por extensión eh, aplicamos a todos los aborígenes de las islas. Eh, claro, en estas islas más pobladas hay también unas relaciones sociales ya establecidas de no entre los propios aborígenes, en las que tienen pues uno, una nobleza, cuyo líder en el caso de los tinerfeños se eh, llamaba Mensei, que en cada isla tenían nombres diferentes y con una, un cuidado, digamos, de alguna manera, por la pureza también de sangre dentro de estas de esta nobleza ¿no? de las islas, etcétera Pero claro, el ser islas más pobladas, con ya eso, sus propias relaciones sociales, sus propias relaciones políticas también, ahí se empiezan a desarrollar, pues claro, la, lo, los peninsulares al llegar, empiezan a desarrollar diferentes técnicas o estrategias en base a lo que van descubriendo que hay de relaciones internas, ¿no? Y entonces aquí sí que se desarrollan muy abiertamente, o sea, o de manera bastante más clara, pues eso, ¿no? Desde el pactar con ciertos líderes, eh, también los pactos, no solo pactos entre señores, también el, los pactos a través de los vínculos familiares no y matrimoniales, pero también no hay que olvidar, y que por eso también es algo que hizo especialmente en la última etapa que fuese tan prolongada eh, la estrategia militar abierta la resistencia por parte de muchas de, de lo de eso de las familias de las tribus o ¿no? que vivían en las propias islas eh, oponen una resistencia la propia orografía tampoco cabellos conocedores de su propia orografía les favorece bastante el poder llevar a cabo una resistencia fuerte y Eh, y lo dicho no o sea entretenemos pues estas dos maneras de intentar actuar el pacto con aquellos que igual pues confían en poder llevarse algo bueno realmente saben por lo que nos ha contado sus diferencias pero bueno es un poco también pues como lo que hablábamos en su momento con el programa de sobre los vascos en la conquista de América, ¿no? Que siempre hay pues hay unas clases que igual o sea por confiar, por querer confiar, por ingenuidad, o sea, realmente por una intención de tener privilegios y, ¿no? A la hora luego de asumir que bueno, es lo que nos viene, entonces vamos a buscarnos nuestra mejor posición, sea para política, económica, etcétera, etcétera. Eh, pues eso, ¿no? El pactar con los que se puede y pues la estrategia militar pura y dura con los que no. Y, y también bueno esto es uno de los motivos que no solo porque también hay que aquí también entran en el, en el proceso de exterminio ¿no? de, del pueblo de, aborigen de las islas canarias pues está ¿no? o sea es un castigo um, por esta resistencia pero también hay que tener en cuenta que muchos de ellos pues lo que luego vimos que pasó, o sea lo que luego va a pasar en América, también pasó en las canarias no muchos de ellos también fueron exterminados por las propias pestes que, que llevaban los, los peninsulares etcétera y, y bueno y esto con respecto a así hacernos un poco el marco de, de lo que de lo que podemos de lo que hubo no en, en este proceso de conquista Eh, eh, sí, ¿no? Ese es un poco de dónde viene y ese marco, ¿no? Eh, hemos dicho eso, el Día de Canarias, ¿no? Que desde el movimiento más nacionalista, independentista, eh, Canarios se usa, ¿no? Pues como para reivindicar eso, ¿no? Eh, nada que celebrar, un poco cogiendo también la idea de la conquista de América, ¿no? Eh, Eh, ¿qué, realmente qué se está celebrando ese día ¿no? eh, pues es una reivindicación o bueno una, una una fecha no hace referencia a una fecha que sería el 30 de mayo de 1481 que sería parte de esa última fase de la que acabamos de hablar en la que básicamente lo que pasa es que él eh, este un señor que se llama que se llamaba tenesor sanidad que era digamos lo que hoy entenderíamos como como el rey de de, bueno, de los pueblos aborígenes eh, firmó pues con Fernando el católico eh, el simbo, o sea afirmó el, el pacto de calatayud ¿no? que básicamente era pues bueno cederle esas tierras o bueno asumir que eran parte de, de la corona de Castilla. no entonces de alguna forma bueno pues es un poco eh, eso es lo que se reivindica o lo que se celebra de alguna forma con ese día no y desde ahí pues el Eh, la idea esa de nada que celebrar. Eh, el nacionalismo cana canario, bueno, ha tenido varias fases también, pero no vamos a entrar, vamos a dar un poco el salto, no lo que sería el contexto, bueno, el contexto actual no, pero bueno, donde centrarlo un poco más en lo que en cómo renace o se refuerza de nuevo, sobre todo en los 60, ¿no? o sea, todo en medio de todo el periodo de, del franquismo y toda la lucha en contra del, de, del franquismo, pues bueno, da pie, digamos, es un poco la espoleta que despierta otra vez toda la idea identitaria, nacionalista, etcétera, etcétera, ¿no?, de derecho a autodeterminación, etcétera, etcétera. Y es, pues en los años 60, de alguna forma, bueno, vuelve a surgir eh, de la mano del movimiento canario Canarias Libre, ¿no? que se considera el primer movimiento nacional que opera en el interior de de las islas canarias, es decir, en el territorio canario. Sí que había habido eh, movimiento en este sentido desde fuera, desde el exterior, pero se considera como el primero que lo hace en el interior del territorio canario. En el 64 también eh, nace en Empayac, que son las siglas del movimiento de autodeterminación e independencia del archipiélago canario, eh, que este es un movimiento también muy fuerte y y que es un, un, un referente ¿no? este movimiento está dirigido a, por antonio cubillo que era un abogado eh, que trabajaba especialmente pues con casos de pues defendiendo los derechos de la clase trabajadora ¿no? de modo y tan ferozmente los defendía ¿no? pues que vio que era muy probable que acabase encarcelado por parte del sistema por bueno el franquismo y ¿no? también después de haber hecho un viaje a la Unión Soviética, bueno, en fin. Eh, el caso es que decidió autoexiliarse, digamos, si es que existe esa palabra a Argelia para poder porque veía que, que estaba realmente en peligro, ¿no? Eh, y bueno, allí bueno, sufrió una, un un etcétera, etcétera, pero bueno, sin más. Y este mismo movimiento en el 76 también pues eh, defiende sus, sus principios por medio, empieza a defenderlos por medio de la lucha armada, ¿no? Eh, bueno, pues esto sería un poco como vu vuelve a... A reforzarse no a bueno o a nacer o bueno no sé en, en un contexto más moderno digamos no también tengamos en cuenta bueno eso es lo que hemos dicho ¿no? de, pues de una identidad que igual ya no tiene esos componentes no pues bueno eh, por lo que habíamos dicho de todo el genocidio no es decir que igual el pueblo aborigen había sido eh, liquidado completamente pero bueno si sí esa identidad como como pueblos aborígenes o lo que sea no y bueno toda la idea contra el contra el franquismo y todo lo que imponi eh, todo lo que implicaba. No nos vamos a extender más, os dejamos aquí unos unos libros por si queréis que nos han nos han recomendado eh, de los primeros serían de un señor que se llama Domingo Garí, que este señor por lo visto todo lo que hace es bastante bueno, pero bueno, tiene una historia del nacionalismo canario bastante eh interesante. Eh, y otro sobre el caso Bartolomé García Lorenzo, que también bueno, este fue un, un asesinato que también marcó un, un antes y un después en toda la lucha de, de, bueno, de, de Canarias, de su independentismo y la reivindicación eso de la nacionalidad canaria y eh, por lo que nos toca ya que usamos las efemérides como excusa argumental todo el rato pues existe también un libro que se llama memorias de la nación canaria que básicamente es toda la, la, bueno ¿no? la, las memorias de la nación canaria como el propio nombre indica por medio de diferentes efemérides no nos va contando un poco la historia pues con con ese medio y por último tenemos un documental que hace referencia eh, al atentado que habíamos dicho el de el de cubillo el de este señor del enpaac que se llama cubillo historia de un crimen de estado que el director es precisamente su sobrino eduardo cubillo blasco eh, la, bueno y eso es básicamente pues eh, contándonos un poco bueno de dónde venía y contextualizándonos ese atentado que se dio el 5 de abril del 78 en argel eh, bueno y más o menos pues bueno eso eso sería lo que nos hemos lo que te, os hemos traído a nada a dar millones de yo de tan medita tata en primera clase los aviones de tan queriendo a mandar millones de yo Guardando a todos y yo necesito en primera que del otro avión Si cactus que hálo, dan solo me hálo, de la calle Ferra huelelo, espédalo en la laguna city, ahí está el sonido que te va a causar artritis. Ay, tú solo dame un background, en serio me dan de ground son prison africa from the poison. Hay empresarios que se juegan al envite en de nuestra isla, va a construirla por mucho que grites va construirla. De cabo al rabo, se quedan con tus cabos, se transforman en su esclavo, quiero ver mis cosas. Ya no te sacabocados lo de puertos industriales con petroleros han traído yo no quiero ver bajocados ni cayucos en yo no quiero fronteras ni guardias armados quiero que la viene mi mente nunca enferme pero el veneno del germen se propaga por la matar millones de ojos estan me di da ta en primera cadena de ojos estan matar millones de ojos recordando en tu y no quiero ser rico, yo ya tengo mi tesoro. Cánelo del mono en música para mi loro lo quiero. En peor lo mejor. Fueron risas de plata y luces Ellos se van en billetes y viajan en jets privados, mientras sus empleados son explotados en el país de al lado. Tienen subvencionadas campañas Hola, buenas tardes, María. Hola. Eh, bueno, buenos días, buenas tardes, es un sí. poco exagera Buenos días Egunón Egunón eh, eh, Bueno, como hemos comentado, eh, bueno estamos cogiendo este mes la, la excusa argumental de, del Día de Canarias y como eso sirve para el nacionalismo e independentismo canario para reivindicar, bueno, pues eso, ¿no? Eh, que pertenecen al estado español pero bueno que no que son un pueblo oprimido ¿no? y como y esta excusa argumental la estamos usando pues para eh, hablar que nos habléis principalmente no eh, que también somos muchos los vascos de hablar y no dejar que otros hablen no siempre estamos hablando de lo nuestro tiene hemos, hemos copado por diferentes razones históricamente en eh, muchos espacios no eh, sobre eso no sobre de los diferentes pueblos eh, que dentro del estado español bueno pues eh, están oprimidos eh, y tiene una reivindicación propia como pueblos ¿no? eh, uh -huh. eh, en este caso en eh, En Galicia eh, me da la sensación de que no cuando estamos hablando de, de eso del colonialismo interno del Estado español siempre pensamos, ¿no? Tenemos como la idea de que siempre hay una burguesía en el lugar en el que, no, pues lo que nos pasa, por ejemplo, a nosotros que hay una burguesía propia vasca ...que uh -huh. se aprovecha de eso y que sirve, digamos, de, de correa de transmisión o de, de colaboracionista con el Estado, ¿no? Eh, uh -huh. En Galicia, eh, ¿cómo, ¿cómo se construye esto? ¿Cómo funciona? En Galicia es uh, bastante diferente. Eh, no hay una burguesía propiamente dicha porque no hubo una revolución industrial... Eh, se hizo tarde la revolución la revolución industrial y aparte para entenderlo así a grandes trazos eh, eh, en galiza eh, hay una sustitución nobiliar en el siglo en los reyes católicos al no apoyar a isabel de Casilla eh, pues lo que hace como castigo cuando cae el reino de Galicia... Pues se sustituye toda toda la nobleza gallega eh, por nobleza castellana y, y lo que, lo, que, lo que hace esto es que nunca eh, tuvimos como eh, referentes propios eh, Hay un proceso de sustitución de, de la lengua y de la, de la cultura galega ordenada desde desde Castilla Y eso se arrastra hasta hasta el día de hoy eh, hay clases altas porque amacio ortega es galego y es el hombre de los más ricos del, del mundo pero burguesía que funcione como burguesía galega no no, no ha existido nunca eh, y entonces bueno cuando o sea, cuando hablaba con antes con, con tu compañera explicaba Que, que claro, al no tener ese referente de, de burguesía, lo que hubo en Galiza fue que eh, siendo oh, uno de los países más ricos eh, a nivel de recursos naturales eh, del, del Estado español, lo que se hizo fue eh, exactamente que Galiza actuara como, como una colonia no es el caso yo considero que en Escalerria o Cataluña que son más bien una definición de protectorado no sí, sí. en plan definición clásica porque sí que tuvieron clases uh, vascas y catalanas poderosas que apostaron en ese sentido, bueno, que, eh, por sus recursos y que se construyó ahí la riqueza de esos pueblos. Nosotros no, y entonces lo que hizo el Estado español fue utilizarnos como, bueno, espolear eh, directamente nuestros recursos para, eh, para crear sus industrias en, en Galicia. Sí, es básicamente el mismo esquema que lo que entendemos siempre por una colonia, ¿no? O sea, un, digamos, un territorio, en este caso no otra mar, pero, ¿no?, de al que vas y, y esponias. ¿no? Entonces, esto también explica, precisamente, esa falta de, de amor propio, Eh, del, ...del pueblo galego, ¿no?, que nunca tuvo como un, un referente propio, ¿no?, de, ...se sintió como, bueno, y, y fuimos condenados a ser mano de obra también barata... ...para, pues, para grandes empresas que, que ejercieron en nuestro territorio eso... De, de, ...de espoliadoras de nuestros recursos, hablamos de, de los ríos, mm -hmm. Unión Fenosa, Gas Natural, Endesa, eh, se lucran... Y, y, y, ...y revientan el territorio y nuestros recursos naturales... ...y se lucran vendiendo en nuestra agua para el resto del Estado español... ...y la energía que genera... ...y también eólicas o, o cuando existieron las conserveras... Eh, ...eran pioneros, los catalanes instalaron, vieron que Galiza... ...era una fuente in, in, in, inagotable ¿no? de, de pesca y se establecieron en Galicia y hicieron las eh, las, crearon sí. las las conserveras, conserveras. y y expoliaroma se, se, se lucraron explotando eso. Y también consecuencia de eso, entiendo, ¿no? Toda la migración galega, ¿no? Porque por lo menos en Bilbao, en nuestra sí. ciudad es un hay una población muy importante de de migrantes gallegos, ¿no? sí sí sí, o sea con la exploración de nuestros recursos sino no naturales sino no creando nunca puesto industria no teniendo industria propia pues claro fue el drama el gran drama de, de, de, la, de la inmigración y aparte eso que, que se nos eh, se, se nos homologó no a, a, a Pues, países del Estado español, como puede ser Escalería o Cataluña, que, que con una industria potente en su momento, fuerte, y pues nos utilizaron como como eso, mano de obra barata para ¿no? Para generar sí, sí, sí, para crear riqueza en esa industria. Sí, efectivamente. Y aparte la particularidad que, que tiene la emigración galega es que Eh, llevaba en la maleta cuando emigraba siempre pues su, su lengua mm. y su cultura mm -hmm. que es una cultura propia eh, eh, muy rica y con una lengua en, eh, diferente que no es el español mm. sí de hecho bueno en bilbao hay un barrio en el que aún toda la población todo el barrio habla galego mm. no es en 2019 y ¿no? eh, ¿no? mm -hmm. mm. Eh, bueno, pues eh, no sé si tienes algo más que añadir si te apetece o hacer algún comentario sobre, ¿no? porque igual sobre el día de hoy, o sea, de, no el día de hoy sino como está a día de hoy ¿no? La pues, situación que sí. caliza yo encrozo las listas de de, de la inmigración también, <risas> porque, eh, porque vivo en, en Cataluña uh -huh. y, y sí que pues llevo cinco años aquí y sí que es cierto que hay como Eh, aunque la izquierda indete eh, catalana así que lo tiene más trabajado y uh -huh. tal, pues que hay un desprecio incluso, ¿sabes? Movimientos independentistas de Cataluña que tienen como un desprecio, o sea, inmigración hace inmigración uh -huh. en eh, y como nos tienen como lo que o sea lo que siempre sentimos eh, desde el movimiento el movimiento independentista galego es que no se nos considera a nosotras como bueno sí sí vale hay cuatro cuatro cuatro iluminados o cuatro iluminadas que sí que son indepecidas pero pero la realidad es que pues hay una lucha detrás eh, que existe un independentismo, que existió siempre un nacionalismo galego, que, que hay gente en Galiza eh, muy concienciada con, con eso y que y que y que también tenemos derecho a ser y estar ¿no? en, el, sí, en el discurso de hecho, ¿no? contra el Estado español De hecho, eh, hay presos políticos galegos, ¿no? que es una de esas sí. cosas que siempre se, sí, se silencia Cuando empezaron... Bueno, yo lo viví aquí, ¿no? Cuando cuando aparecen los presos, estos presos políticos catalanes, ¿no? uh -huh. o sea, claro, ocupaban carteras, ¿no? Son son políticos de, de verdad, pero eh, hablaba de ellos como los primeros presos políticos de la historia de la democracia. Bueno, una falta de respeto, sí. primero para vosotras. <risa> sí, bueno, para todo el mundo, sí, pero bueno, sí. Y son para más. mí fue como, pero a ver, ¿qué, qué está pasando aquí? Uh -huh. Pues sí, claro, hay presas eh, galegas y, y porque Galicia sí que mantuvo siempre una tradición de lucha desde pues eh, el ejército guerrillero pobo galego, eh, la OPEGA militar, eh, resistencia galega de eh, que habla de un pueblo que, que no se rindió nunca, ¿no? de, que, que, que, que, de hecho que... Mmm, de una manera más acertada o menos cogió cogió las armas cuando las tuvo que coger o cuando uh -huh. se creyó que era necesaria, pero pero que no se rindió a, a, a hacer eso, ¿no? A ser eh, coger el destino que, que el estado español tenía que tenía preparado para uh -huh. nosotras. Pues muchísimas gracias por contarnos todo esto, que a veces se nos olvida que nos, perde, nos creemos el ombligo del Estado español <risa> y a veces se nos olvida que hay mucha más gente luchando por cuestiones muy parecidas, desde cada una desde su sitio, con sus identidades y sus arraigos, pero básicamente, pues como nos gusta decir aquí, pues todo es contra el imperio. ¿no? <risa> Pues es que ricasco a vosotras por tenernos en cuenta <risa> no, para nada <risa> Venga, agur Agur echamos semente de vencer e que importa meu mente importa hace no no tereo a men e que importa que morramos se dejamos semente de bueno aupa hola hola mira como ...como ya te expliqué... ...estamos aquí en Radio... ...Irola... ...y estamos haciendo un programa... ...sobre el imperialismo... ...del Estado Español... ...en los pueblos oprimidos... ...del mismo Estado Español... ...entonces bueno, pues eh, hemos considerado... ...aparte de que eh, hemos hablado ya de... ...de las Canarias... ...de Galicia... ...y ahora pues quisiéramos hablar un poco de Castilla... Mm, ...entonces bueno, aquí... Era un poco pues plantear cómo veis la cuestión de la opresión del Estado español en Castilla es que hay una pensáis que hay una burguesía castellana o no como veis vuestra lucha contra el Estado español, la cuestión del idioma es que hay algo ahí un poco pues eso que nos hicierais como decimos eh, a veces en Catalán sin céntimes, un poco de cómo veis esta opresión y la lucha contra la opresión. Bueno, pues en principio, bueno, en primer lugar agradeceros esta oportunidad de, de explicar lo que opinamos, además hablando de un tema, ¿no?, que es la, la nación castellana, que está muy poco reconocido eh, incluso en los propios movimientos eh, nacionales, ¿no?, en deliberación en, en el conjunto del Estado. Eh, bueno, nosotras compartimos esa consigna que se grita en algunas manifestaciones nacionales, Eh, que dice eso de que España es una, es una cárcel de pueblos. ¿no? Y bueno, en ese sentido, consideramos que Castilla es una nación oprimida por España, por el Estado español, igual que otras naciones, eh, también son la primera, si bien bajo el yugo de, de ese Estado, como puede ser Cataluña, Euskal Herria, etc. Lógicamente, cada nación sufre esa explotación y esa opresión del Estado español en las condiciones Eh, particulares ¿no? y evidentemente también la respuesta popular a los movimientos eh, nacionales lógicamente tienen otra historia son más fuertes etcétera ¿no? pero bueno eh, castilla tiene una, una particularidad que es que ni siquiera está reconocida como nacionalidad histórica ¿no? eh, entonces parece que muchas veces los castellanos y castellanas como que no tenemos derecho a reivindicar nuestra nuestra condición nacional ¿no? muchas veces tenemos que ...hacer un esfuerzo eh, doble, ¿no?, para explicar, para explicar esto. ¿no? También es verdad que hay que señalar que España, y ahí hay un primer punto de, de opresión nacional... de ¿no? sobre, ...sobre nuestro pueblo, que España se ha preocupado muy mucho en evitar... ...que nuestra tierra castellana germinase en la conciencia nacional, ¿no? Eh, no hay que olvidar que, que Castilla está dividida a día de hoy en cinco comunidades autónomas, ¿no? Eh, cinco comunidades autónomas para mayor gloria de los caciques locales, porque realmente esa división administrativa eh, en comunidades autónomas no se corresponde con realidades socioeconómicas y culturales eh, tan diversas, ¿no? Entonces, claro, todo eso hace que hoy sea muy difícil de extender esa conciencia nacional y de clase, entre el pueblo trabajador castellano. Y decimos nacional y de clase porque nosotras, que somos comunistas castellanas y castellanos, eh, tú, respondiendo a una pregunta que tú hacías, que si hay una burguesía castellana, pues a día de hoy no la hay. No la hay porque precisamente eh, esa burguesía castellana por pues, burguesía castellana es, es forma parte de una... ...de una burguesía española y españolista, ¿no? concentrada en, en los grandes bancos... ...en las grandes eh, constructoras, en los grandes ricos de, del Estado español... ...que que oprimen, lógicamente, a, al pueblo trabajador castellano. Entonces, no hay una burguesía castellana propiamente dicha... ...y por eso no significa, desde nuestro punto de vista... ¿no? comunistas que no tengamos la necesidad, el derecho y la obligación de extender entre nuestro pueblo trabajador eh, la conciencia eh, de clase y la conciencia nacional ¿no? eh, La historiografía oficial española siempre dibujaba Castilla como el pilar de España ¿no? y todas esas cosas y los españoles dicen eso de que Castilla creó España y nosotras decimos que España destruyó Castilla, ¿no? Eh, porque lógicamente la historiografía, la, la historia la, la han hecho los, los que triunfaron eh, los que triunfaron primero en, en la guerra que se ha llamado la guerra de las comunidades que nosotros le llamamos la, la revolución comunera allá en el siglo 16 y bueno, si hablamos de opresión y, y empezamos por esa opresión y sobre nuestra propia historia, pues evidentemente tenemos que decir que no hay que olvidar Eh, ...que entre 1519, 1518 y 1522 hubo lo que los comunistas decimos... ...la primera revolución moderna en, en territorio castellano... ¿no? Eh, ...de las nuevas clases sociales emergentes contra la corona... ...que representaba en aquel momento Carlos V. Y bueno, yo creo que, bueno, sí que sobre todo en el País Vasco... ¿no? Que, ...que sabéis que hay, hay gente que siempre se ha interesado por nuestra, por nuestra historia... Eh, sabido que, que el pueblo castellano, que esa revolución comunera se saldó con una derrota de las tropas comuneras en, en Villalar, de los comuneros, precisamente el 23 de 1521, ¿no? Y fijaos que al día siguiente eh, los líderes comuneros les cortaban la cabeza el ejército imperial, ¿no? Entonces el Estado español, aquel incipiente Estado español se ha caracterizado por su brutalidad, ¿no? eh contra contra todo aquel que se levantó en su, en su contra, eh, bueno, no sé si me si me quieres preguntar alguna cuestión específica, no, te, no tengas problemas. No, era un poco pues a ver cómo, cómo lo planteabas, porque también a mí a veces se me, se me, se me plantea difícil ver esa diferencia, porque es evidente, o sea, como catalana que es, que es evidente que el reino de Castilla es la que siempre nos ha oprimido, entonces pues llega un momento en que es difícil hacer esa separación. Por eso pues era, claro. o sea, conocer un poco de dónde sale, pues, cuando cuando tú hablas de ese pueblo trabajador castellano, qué es lo que busca, qué es lo que quiere. O sea, por qué lucha. Quiere una Castilla independiente, quiere Claro, mira, nosotras tenemos una nuestra incipiente organización comunista de Castilla, porque bueno, hay otras organizaciones que llevan también más años, más tiempo reivindicando una realidad nacional castellana, pero para comunista de Castilla, decimos tenemos eh, una obligación como como comunistas eh, que vivimos en una tierra concreta que sufre una, una explotación concreta, ¿no? unas condiciones de explotación y de presión muy concretas, tenemos la obligación de de reivindicar nuestro derecho a la emancipación social y nuestro derecho a la emancipación nacional, porque para nosotras va de la mano, ¿no? Es decir, una cosa sin la otra no, no tendría sentido una castilla independiente eh, del Estado español sin que sea a través de una, de una construcción de una nación socialista, ¿no? Lo tenemos clarísimo. Eh, frente a aquellos españoles, incluso de izquierdas, incluso algunos que se denominan comunistas que dicen que bueno españa es una eh, que reclaman eso que se llama el derecho a la autodeterminación como una manera muy formal una una eh, una cuestión puramente teórica pero que luego en la práctica niegan de hecho eh, es ese derecho a la, a la libre separación que así es como entendía lenin cuando for mudos o a ...esa cuestión, ¿no?, el derecho a la libertad de la hay muchos, que, hay muchos que piensan que es ¿sí? que esperar a que el Estado español, a que los españoles... ...hagan su revolución sí, y entonces pues nos sí, darán podemos, a las naciones oprimidas la posibilidad. sentadas <risa> a que eso suceda, ¿no? Uh -huh. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para los comunistas castellanos y castellanas... ...tenemos una formulación de que, no que sé, que queremos una Castilla libre... Eh, independiente socialista y anticapital, casi nada, ¿no? Sí, Pero sí. En, en esas en esas eh, en esa formulación se resume lo que queremos para nuestra tierra, ¿no? Nosotros queremos ser independientes del Estado español, lógicamente creemos que estamos en nuestro derecho insistiendo en que no es fácil eh, entender esta propuesta, por cuanto hoy eh, los territorios castellanos están divididos en varias comunidades autónomas, ¿no? ...pero creemos que tenemos derecho a la independencia del Estado español... ...como clase trabajadora, como pueblo trabajador castellano... ...y lógicamente también como parte de una nación que tiene sus, sus, eh, sus raíces históricas... ...lógicamente, que efectivamente la corona de Castilla fue la, la, digamos, la precursora... ¿no? De, ...de lo que es hoy el Estado español, pero lógicamente también había... ...un pueblo trabajador, había otras clases sociales que son las que, entre otras cosas, se removieron y se revolucionaron contra la corona de Castilla en, en el siglo XVI, entre 1520 y 1522, a través de esa revolución comunera, y, lógicamente, hay dos clases sociales y nosotras tenemos una Castilla muy alejada de, de esa Castilla que los españoles dicen que es el pilar de España. ¿no? A mí me... me, me a nosotras, a mí en particular, me... me hay veces que cuando nosotros vamos a Cataluña vamos a Cataluña ¿no? es que Castilla oprime a España bueno, a, a, a... perdón, Castilla prima a Cataluña y bueno, eh, el hecho de que el Estado español no sea haya robado nuestro idioma por así por ejemplo, ¿no? que es el castellano ¿eh? y que lo han asimilado y que lo llaman español no significa que yo como castellano oprima a ningún catalán, a ninguna catalana ¿no? Quien oprime al pueblo catalán, quien oprime al pueblo vasco y a todos los pueblos que, que existen en la península de es un Estado, que es una clase social dominante, unas oligarquías eh, y un, un capital español que mmm, niega y va a negar los derechos nacionales de cualquier pueblo. Y se va a emplear, como se ha visto en Cataluña, con toda la crudeza y con toda la brutalidad de, de que es capaz. Entonces, bueno so queremos construir esa castilla que puede parecer un sueño, puede parecer una utopía ¿no? pero es que no hay otra es decir eh, si echamos una mirada al interior de nuestras tierras a excepción de Madrid que es como una especie de isla ¿no? que, que absorbe a toda la gente pues una bueno, casttilla a día de hoy eh, pues es un extenso territorio de población muy dispersa, ...en la que durante el franquismo se dedicó a hacer pantanos... ...fundamentalmente en las provincias de, del norte de Castilla... ...en León, en Palencia... Eh, ...instalar minería a cielo abierto... ...como la hay a día de hoy en Palencia, en León... ...y, y además para extraer materias primas, ¿no?... Y, ...y exportarlas... ...como hay tres proyectos... ...algunos paralizados de momento, afortunadamente... ...como es en Ávila, que va a realizar la manca... ...con las extracciones de de minería cielo abierto, de, de materiales para, bueno, para móviles, para todo ese tipo de, de cosas, incluso uranio. Eh, por no hablar de lo que multinacionales españolas están haciendo, quieren hacer, a través del fracking, por ejemplo, en la provincia de Burgos, eh, que afortunadamente se ha paralizado después de no, pocas luchas en, en todas esas en todos esos territorios. ¿no? Entonces, bueno, creemos que... Eh, el estado español, la oligarquía española, la burguesía española, eh, oprime y, y a Castilla y además extrae mano de obra eh, barata y muy cualificada, ¿no? Eh, y solo, para ilustrar esto solo pone un ejemplo, en los últimos, en la última década más de 30.000 jóvenes solo en Castilla y León, en la comunidad de Castilla y León, han tenido que abandonar su tierra para, para buscarse la vida, ¿no? entonces bueno, pues un poco ese es el futuro que el Estado Español en, su, en la división de, de eh, por así decirlo la, la división de cómo de lo que hay que estar de cada ¿no? pueblo para Castilla pues tiene se le presenta un futuro muy negro dentro de, dentro del Estado Español, por eso para nosotras, para comunistas las comunistas estas castellanas la única solución es construir un proyecto nacional independiente, socialista antipatercal Y bueno, sabemos que no es fácil, pero es nuestro deber como militantes comunistas luchar por, por, por ello. ¿no? Vale, bueno, pues ya nos has explicado un poco de qué va eso de Castilla, de vuestra lucha y en un momento dado, bueno, pues ya veremos si podemos profundizar un poquito más todo esto de momento, uh -huh. pues es eso, saber un poquito de, de qué va la cosa eh, y a partir de aquí pues informarnos más, estudiar un poquito más y avanzar, pues muchas gracias Nosotros estamos dispuestas a, a explicar uh -huh. nuestro proyecto allá donde se nos quiera escuchar y además, insisto, agradecemos mucho ese interés y que se nos dé esa oportunidad con toda la humildad ¿no? de, de nuestra nuestra propuesta de, de explicar ese, ese derecho que tiene también el pueblo trabajador castellano a construir una, una realidad diferente, vale. un futuro diferente que se le niega desde, desde el Estado español. Bien, pues es que ricasco y ya, gracias, ya estaremos. Gracias. Vale, abur. Abur. 1521 En abrir para pasear en Villa Justicia y justicia y Continuando ¿no? con el hilo conductor que, que decíais y también de la intervención anterior, pues yo venía aquí con unas ideas y justamente creo que después de de la, anteri ¿no? de la anterior intervención, pues es más que necesario decir eh, de qué voy a hablar y sobre todo dar el, el origen y, y cuál es la realidad. Y voy a hablar del, del país leonés o país guionés en, en guionés, eh, la actualidad y eso en el pasado. Y para ello pues voy a hacer como como un recorrido histórico porque entiendo que, que el país leonés es un territorio, un pueblo y una nación que está totalmente eh, olvidada por justamente el papel tan secundario y periférico que, que tuvimos y que tenemos y que quieren que, que tengamos. Para ello voy a hacer como una especie de introducción, o sabid, a, a toda, toda hostia porque lo que quiero es hacer como dar fogonazos de a lo largo de la historia pero para intentar ver cuál es para intentar comprender cuál es la, la realidad y para sobre todo demostrar qué somos y qué, qué necesitamos que necesitamos qué necesidades tenemos y sobre todo qué, qué tenemos dentro porque al final la identidad eh, leonesa eh, sufrió un ennocidio a lo largo de la historia brutal que lo seguimos sufriendo hoy en día y justamente pues incluso en, en Desde los movimientos soberanistas, independentistas, desde la izquierda supuestamente revolucionaria y transformadora, pues tenemos que sufrir continuas agresiones. El país leonés tiene un antecedente histórico que es el Reino de León, el reino como tal más antiguo de Europa y tiene una trascendencia de muchos siglos. Desde el principio el Reino de León eh, surge ¿no? en todo el periodo convulso de la, de la Reconquista y entonces el, el Reino de León se extiende, de digamos, y es heredero de también de lo que es el Reino de, de Asturias. no Entonces hay una repoblación durante siglos, de norte a sur, entonces digamos que el Reino de León como tal y lo que va a quedar a lo largo de la historia va a ser el territorio histórico de lo más o menos eh, a, en la actualidad de tres provincias, que sería... Eh, León, propiamente dicho eh, Zamora, en el centro y en el sur, eh, Salamanca eh, La propia identidad leonesa hasta hasta hoy en día Eh, va, digamos, de más a menos desde norte a sur. Hoy en día la ciudad de Salamanca, totalmente espoliada de su cultura y tomada totalmente por las élites españolas y tal, en los, incluso en los círculos culturales, a través de la universidad, pues hoy nadie casi consideraría a Salamanca como ciudad eh, leonesa. Eh, bueno, el Reino de León está durante muchísimos siglos, el Reino de León eh, ya la propia, incluso las propias instituciones hoy en día del Estado español se cogen al Reino de León como como referente en muchos de los aspectos, eh, porque el Reino de León como que fue pionero, se dice que bueno el Reino de León tenía uno de los aspectos como más democráticos de, de toda de toda Europa, así en el año 1188 en las Cortes Leonesas, Eh, por primera vez se dice que León es cuna el parlamentarismo porque el reino, los reyes, la nobleza da poder a, a los diferentes pueblos y las diferentes ciudades entregándoles como a partir de ahí los fueros, unos derechos que dan a los, a los diferentes pueblos. Y esto, por así decirlo, me parece un acontecimiento importante porque ahí sale la, totalmente la identidad y uno de los aspectos fundamentales de, de, del, del País Leones, que es el, el, el sistema comunal, los consejos, el colectivismo. ¿Qué eh, ¿Qué es todo esto? Eh, los consejos son derechos que se le a o sea, los fueros que a su vez su, eh, de ahí nacen los consejos son los derechos que da eh, en este caso el, el reino a cada pueblo para que por sí solo eh, tenga una un autogobierno a través de una asamblea que primero era totalmente en formato de consejo abierto, que era una asamblea de hombres, mujeres, eh, con una persona, un, un voto, para luego pasar a consejo cerrado, que a través del Estado pues iría como eh, absorbiendo derechos, quitándoselos y todo esto. Estos consejos, estos pueblos eran propietarios de comunales, que es otro de los factores súper importantes del país leonés, que es esa esencia comunalista y colectivista de que hay muchos bienes comunales, que la economía se basa y eh, por eso no el capital eh, no le de interesa al país leonés como tal porque supo resistir a esto que es que la economía está es, reside en que la propiedad privada es es minoritaria pues minoritaria incluso no hasta hoy en día pero hasta hace relativamente rel relativamente poco el reino de león a lo largo de todos estos siglos un eh, por una serie de acontecimientos históricos que sería eterno nombrar entre la corona, entre el Reino de Castilla y el Reino de, de León, que se va a Portugal, se va luego Galicia, Asturias pasa a ser un principado y demás, pues eh, León va perdiendo poder todo todo el rato a través de una absorción eh, del de, de Reino de Castilla. El Reino de León como tal va a permanecer, pero eh, la nobleza va a pasar a, totalmente a un papel totalmente secundario la propia corona leonesa va a desaparecer, se va a, se va a integrar en la corona de, de Castilla y todo el peso, el poder de las instituciones leonesas, como son eso esa esos fueros leoneses, esas cortes leonesas van a ir desapareciendo a lo largo de la, de la historia. Con todo ello, los aspectos culturales, sociales, ahí empieza el etnocidio. Eh, ¿no? A partir de 1230, que es cuando Castilla... Después de ese toma y de León pasa a ser aparte de Castilla o si no se por, vuelve otra vez a ser independiente y autónomo, en 1230 se acaba ese proceso y el Reino de León pasará a ser parte de la corona de Castilla hasta que como tal el Reino de León desaparece en 1833 de cualquier de cualquier eh, documento, documento y texto. A lo largo de estos siglos... Eh, Cosas súper rápidas, cosas que van a indicar de que cómo la identidad leonesa cada vez se va todo el rato a, ¿no? a, a estar eh, por debajo de la, de la castellana. Eh, aspectos como la lengua leonesa, los fueros de las distintas ciudades y todo esto, cómo lo leonés va a pasar todo el rato a, a ser secundario. Que es súper importante, que también es forma parte que es lo que va a determinar también nuestra nuestra historia, es que el país leonés es un país que va a estar va a empezar a estar desvertebrado por falta de infraestructuras, por falta de, de comunicaciones porque la esencia de eh, estado español de la unión de entre corona de Castilla, corona de Aragón va a ser lo, lo central y el país leonés es el oeste, es la vía de la plata, es eh, una población que eh, justamente León, Zamora y Salamanca tenían muchísima relación, pero que a lo largo de los siglos es Castilla, Castilla como eh, eh, ciudades como Valladolid, luego Toledo o luego eh, Madrid, absorberán en todos los en todos los sentidos. Y ahora voy a ir a toda, toda hostia, es los acontecimientos dinámicas y conflictos más importantes que hubo a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo 20 que pueden un poco hacer entender porque el país leonés hoy está como está, no se le conoce, eh, no tenemos peso de ningún de ningún tipo. Eh, bueno, súper importante es que la división territorial de las tres provincias eh, van a estar todo el rato reflejadas, desde incluso desde las Cortes de Cádiz existe como una especie de, de, no se le llama región leonesa, pero casi, que van a ser las tres provincias, pero van a estar separadas, porque no van a tener poder de facto. Bueno. Eh, Cuando se habla del siglo 19 todo el mundo está pensando siempre en revolución industrial la compañera antes galega decía que la revolución industrial llegó tarde eh, como tal al país leonés la revolución industrial no se puede decir que llegó o sea eh, por eso no hay ni siquiera una burguesía propia la pequeña burguesía eh, estaba relacionada con la con, con el comercio y va a estar todo el rato en movimiento y va a estar va a ser todo el rato dependiente de lo central de lo central que podía ser No vamos a decir Castilla, pero, o sea, no va, perdón, Valladolid, pero sí eh, eh, Madrid. Por lo tanto, eso puede determinar que la estructura económica del país leonés va a estar como atrasada, atrasada entre comillas. El tema ese, de esa eh, falta de, de burguesía propia o de la mínima que va a haber que va a estar todo el rato en movimiento y en relación, ¿no? Eh, la influencia de la centralidad de la, de la península y que encima siempre el país leonés vamos a estar como entre diferentes naciones que se van a pugnar todo el rato constantemente por lo, aquellos territorios que hacen fr eh, frontera. Así Galicia, ciertos territorios del país leonés como puede ser el Bierzo, que a toda la gente dice eh, el Bierzo o Bierzo galego, ¿no? O por ejemplo, ciertas zonas, por ejemplo, de Tierra de Campos que se toma como que Tierra de Campos es parte de, de esa idea de Castilla Es que vamos a estar como siempre en tierra de, en tierra de nadie pero justamente la esencia leonesa es esa importancia de las comarcas esa diferencia esa riqueza de, de los territorios muy distintos entre sí pero que los unen muchísimas eh, factores culturales comunes y esa identidad de, de, de pueblo Hablando un poco, hay un aspecto fundamental que es la guerra de la independencia, que hay un levantamiento popular increíble en todo el país leonés, que sea guerra de independencia, no es por la guerra de la independencia de España. el León eh, hay batallas súper importantes, que es a través de la soberanía popular, también arrastrada por una idea de Asturias, de que la gente quería combatir, combatir al enemigo, que era el que les estaba en ese momento eh, expoliando. Empieza la minería, que en el siglo 20 tendrá mucha importancia para la historia leonesa, Y empieza el primer eh, movimiento cultural eh, en el cual eh, hay eh, los primeros estudios antropológicos, etnográficos, que se empieza a estudiar todos los factores culturales, lingüísticos de, de León. Que es curioso porque hay más gente de fuera, de incluso el Estado español, que estudia estos estos casos, como por ejemplo muchísimos eh, antropólogos y etnólogos de, de Alemania, más que personas del Estado español o incluso, incluso leonesas. En todo este proceso también la nobleza leonesa eh, desaparece como tal y en esta esta economía del siglo XIX va a estar eh, en economía totalmente de subsistencia, basada en los comunales. En, en, digamos Hay unos muchísimos estudios que demuestran una economía basada en, lo, en los valores del apoyo mutuo, de la igualdad, por eso en el siglo XX el colectivismo tendría tanta importancia en el, en el país leonés. Eh, se sigue to, to, se desmantelando todo el rato los procesos las infraestructuras, las comunicaciones. Solo las eh, Hay un crecimiento de la población solo en las ciudades más importantes. El medio rural empieza a sufrir ya la, el, la despoblación, que va a ser uno de los pilares, como decía antes el compañero castellano, en muchos lados de la península ibérica y que en el país leonés, en el oeste peninsular, eh, pasa muchísimo. La Segunda República contagiada también por la revolución de asturias del 8 de 34 en león tiene muchísima importancia sobre todo en, en el norte de la provincia de león y algo en la de en la, algo en la de Zamora contagiada por esa por todos esos movimientos convulsos hay levantamientos populares en, en favero en el bierzo también en cisterna eh, bueno hay un, es una época muy muy convulsa La guerra civil, aquí se ve como ya en primer momento la izquierda tiene, por el tema de la, del conflicto leonés, está un poco dividida porque no se sabe si meter eh, al país leonés con Asturias y si meterlo en una gran eh, región junto con junto con Castilla. Eh, un dato importante, un acontecimiento que casi nadie... So, lo relacionan solo con Asturias es que eh, durante la guerra civil cuando estaban eh, Asturias... Eh, león eh, cantabria y, y bueno lo que es goalde eh, libre no en pleno enfrentamiento y estaban totalmente aislados de la parte republicana del mediterráneo cae cantabria cae Santander, queda totalmente eh, aislado eh, asturias y y, Gion, y durante 57 días asturias y John están en un consejo en un consejo que se declara independiente para hacer frente al fascismo y que durante 57 días En un primer ahí como periodo de queremos hacer la guerra y, y estamos solos en esto incluso se acuña la una moneda y demás es un acontecimiento que intenta demarcar como realmente por ejemplo en asturias y zamora siempre se está mirando más al norte que hacia que sea oeste uno de los como de las demostraciones más que realmente que, que la relación el, el eje norte-sur en nuestro país es súper importante y lo que tenemos al lado como palencia y Valladolid es una tierra no desconocida pero bastante ajena polo loonés vale y eh, luego cosas súper importantes y ya para acabar qué cosas eh, indican cómo es como estamos hoy en día y las isla y, y cómo en qué situación estamos no como en esta despoblación empieza en los años eh, 60 70 hay un expolio de una, un expolio de nuestros recursos y sobre a lo largo del franquismo en esa que dijo el compañero por ejemplo el tema de los pantanos como toda la primera creación de energía eléctrica, el agua todo el rato, esta agua ni siquiera es para regar eh, campos campos nuestros, toda esta economía, o sea, toda esta importancia de lo rural, de lo agrario Pasa a ser a una economía de mercado con la eh, entonces por lo tanto eh, como no tenemos ni siquiera esa estructura el campo leonés no da para la gente de eso por lo tanto todo este expolio también va a ser humano ahora mismo ahora mismo hay más personas leonesas fuera del país leonés que dentro por ejemplo la ya león eh, provincia debajo de del medio millón de habitantes cada año se pierden 7.000 mil eh, habitantes que puede ser que eh, cada año desaparece alguno de los pueblos más grandes de león Eh, bueno, entonces paraliza el crecimiento de todo el mundo rural, solo en las capitales se sigue ¿no? en este proceso de los años 60 y 70 y llega el eh, importante que porque ahora mismo el territorio leonés está dentro de una comunidad autónoma como la Junta de Castilla y León y como desde León, desde nuestro país, se todo el rato decimos que estamos en un engendro, en un engendro autonómico que quiere decir que es una comunidad autónoma. Eh, ...grandísima, que no es que no nos representa... ...es que no nos representa ni siquiera los intereses eh, castellanos... Eh, solo a una a unos intereses que en esto de, después de la muerte de Franco... ...y de toda esta... ...de la transición y el régimen del 78... ...lo que quería Martín Villa... Eh, ...lo que quería era crear un, una comunidad muy autónoma... ...que eh, controlara a las periferias... ...en este caso a Galicia y sobre Asturias... ...porque quedaba todo el rato en la memoria de los políticos... ...y de, de la derecha y del fascismo... ...la revolución de Ochebre de 34 eh la izquierda nos la izquierda española nos eh, nos, nos traicionó, ¿por qué? Porque el, eh, eh, justamente querían crear una comunidad autónoma donde también la izquierda tuviera cabida. La derecha estaba eh, el Castilla era una tierra conservadora, en cambio en el País Leonés eh aceción un poquitín de acepción, hay que decirlo, de, de la provincia de Salamanca, Zamora y León. Y León Eh, ...tenían una tradición mucho más izquierdista... ...más socialista... ...por lo tanto incluso la izquierda española... ...quería crear una comunidad autónoma... ...donde también rascaran un poquitín más de votos... ...entonces por eso también... ...tanto la derecha como la izquierda... ...quisieron que eh, la región leonesa estuviera... ...aquí ahora ya se habla todo el rato... ...de región leonesa y no de país leonés... Eh, ...país leonés simplemente... Es, es, ...es un concepto que sale en 1901... ...es decir, esto no es una pedrada nuestra moderna... ...tiene más de un siglo... Y eh, bueno, pues esto digamos que es el... o sea, el siglo 20 para el país leonés es una expolio en toda regla, pero justamente el régimen del 78 ya nos ahoga porque incluso estamos dentro de una comunidad autónoma centralista donde todo el poder reside en una en una pequeña burguesía eh, que reside en Valladolid, pero que encima siempre está mirando al Estado español, colaborando y, de, y demás. Eh, durante el año 1983-1984 hay manifestaciones increíbles es eh, las últimas los últimos grandes momentos del es el inicio, o sea, perdón, es como que realmente se, ahí se demuestra que el leonesismo es algo social que perdura hasta nuestros días que el leonesismo social no, y no político, desgraciadamente es muy fuerte. Hay las eh las tres manifestaciones por la autonomía que se hacen en León, pero que son eh, personas de las tres provincias y surgen numerosos grupos políticos de todo el espectro, desde derecha, centro, socialdemocracia, izquierda, eh, leonesista. Incluso como dato anecdótico, también nosotros nos unimos al carro de la lucha armada, entre comillas, por así decirlo, porque incluso hubo un grupo terrorista llamado Terra Yeunesa. Eh, y bueno, y es incluso eh, durante estos años hubo convulsos, hubo revueltas agrarias en, en Zamora, Y demás Pero esto todo eh, acabó, acabó porque no teníamos peso de la izquierda española del PSOE, eh, por ejemplo, eh, y la derecha por supuesto siempre hacía un guiño, de hecho hasta hoy en día la derecha hace todo el rato un guiño al leonesismo, eh, pero pero realmente pues no estamos como tal, como aislados y pasando todo el rato a esa esencia de que lo leonés siempre es secundario y nunca eh, hegemónico. Y hoy en día simplemente para decir que bueno en estos años 90 la importancia que tuvieron las huelgas mineras las marchas eh, mineras que siempre se piensan minería en asturias y en, en león eh, hubo tanta igual minería como como en eso como en asturias y como hasta el 31 de diciembre se cerró la última mina de, de aciel abierto. Y bueno, sin más eso, un poco repetir las mismas ideas, pero para demostrar que al final, que si el País León es como siempre, es algo muy secundario, es porque a lo largo de la historia eh, no tuvimos peso porque por muchísimos muchísimos factores. Y bueno, ese leonesismo social sigue vigente, ese leonesismo político eh, desde los 90 eh, más o menos está organizado, pero bueno, en una derrota constante que, que tenemos... Y, y que bueno, que, que existimos y que tenemos derecho a, a ser y que bueno, a pesar del presente tan tan negro, pues la gente en león, eh, en todo el país leones, está bastante concienciada y creo, bueno, esto a nivel un poco reflexiones colectivas que tenemos es que el leonesismo, como en esos primeros años 80, eh, la gente está viendo que es más que, que necesario. Bueno, pues con esto nos despedimos de este primer programa de una serie de dos programas que, como hemos dicho al principio, con la excusa del Día de Canarias, eh, vamos a hablar sobre los pueblos oprimidos dentro del Estado español. Eh, como sabéis, hemos empezado el, el programa con esta efeméride de Canarias. Hemos hablado con una compañera de Galiza y con un par de compañeros de Castilla y León. El mes que viene, en este segundo programa de esta primera serie de Nuestra Andadura, pues estaremos hablaremos con una compañera de Andalucía y otra compañera eh, nos hablará sobre Cataluña, su situación y cómo ha vivido históricamente esta, este colonialismo y este imperialismo del Estado español. Pues hasta el próximo mes. Agur. Agur. Agur. y Pacifica no sirbe de nada y son capaces de herra izan de nosotros. Dezhabetuen lan abesa. Ila beteko, azken azte azkenean, eguerdiko amabietatik ordu bat terdietara. Eta errepik apenak, urren goztegunean, gaueko bederatzietatik amart terdietara. El último miércoles de cada mes,